Pues como te he dicho, Nautilus no el programa uh -huh. y vamos a hacer es la primera entrevista que tenemos, que es para el primer programa que tenemos. Y va a salir el domingo, creo. Bueno, uh -huh. vale, entonces tenemos programa. Tenemos programa. Muy con bien. Uh -huh. <ríe> Conocemos tu trayectoria profesional, uh -huh. pero cómo es Janice esteada cuando se apaga la cámara. Mm, pues es el tipo este que tienes delante de camiseta, de mm, hablar cercano que que le gusta las cosas más o menos triviales que nos gustan a todos, como ver la televisión en casa y ver Flash Forward los martes y salir a hacer un poco deporte en fin de semana y, y leer mucho. Creo que soy bastante trivial. Por otra parte, creo que no puede ser de otra manera. No hay que vender ningún producto extraño. No somos ni superhombres ni, ni tipos duros. Somos personas absolutamente normales que de vez en cuando tenemos que ir a, a cubrir un conflicto Y que en esos momentos sí que nos dotamos de cierta coraza que nos ayude a pasar los momentos más complicados. ¿no? ¿Qué te impulsa a sumergirte en este tipo de periodismo? que haces? Pues que las cosas ocurren y alguien tiene que contarlas. Entonces, eh, la experiencia me ha ayudado a que en mi propio medio eh, me digan siempre a mí como primera opción si, si un conflicto que creemos que es importante y que es necesario que estemos allí, lo quiero cubrir yo, ¿no? Es decir, a mí no me mueve ni, ni, ni la adrenalina, ni la testosterona, ni el morbo, ni, ni la sangre. A mí me mueve que un conflicto es siempre un acontecimiento histórico que en algunos momentos es muy importante para la sociedad en la que vivo y que tengo la inmensa suerte de poder ser yo el que lo cuente ¿cómo vences el miedo? ese miedo que nos has dicho que, que has hecho muchos sitios que, hmm. que es el que te hace volver a casa pues no lo venzo no lo venzo procuro que salga cuando tiene que salir porque sé que es el que me va a salvar la vida sino creo que el miedo es el, el gran acompañante que tenemos siempre, el tipo invisible que va al lado nuestro y que es el que te ayuda a salir vivo de situaciones complicadas. No hay que vencer el miedo, sino hay que llevarlo de la mano. Eh, tiene que ser como una especie de hermano mayor que te dé buenos consejos. ¿no? ¿Y tus referentes? ¿Quiénes han sido? Mis referentes son más literarios que periodísticos. Creo que y eh, eh, leerse a kipling cuando vas a afganistán eh, es indispensable eh, como leerse a caboo como es a, a, eh, a Gabriel garcía márquez cuando cuando vas a, a colombia prefiero referentes literarios antes que periodísticos los periodistas al final contamos datos y cosas que eh, pero muchas veces eh, esos referentes literarios te ayudan a entender situaciones que, que a ti se te han escapado. ¿no? para quién haces tus reportajes? ¿A quién te diriges? un público determinado o, o no, al público general? Yo no me dirijo a, ni a un público joven ni a una audiencia mayor. Es decir, intento Yo intento comunicar. E intento comunicar al mayor espectro posible de gente intento que mi, mi narrativa eh, de la narrativa del reportaje sea asumible y entendible por todo tipo de público y que digamos el, eh, la gramática que utilizo eh, pueda enganchar tanto a la parte más joven de la audiencia como que sea entendible para la parte más mayor creo que el, el reportaje tiene que hablar por sí mismo y no tienes que mm, Eh, dirigirte a no sé, a un público bloguero o a un público de mayor de 50 años tienes que aspirar a que todo el mundo te vea y te entienda ¿no? ¿y tus reportajes en los lugares los conflictos, cómo los eliges? porque hay muchos conflictos sí, pero... No, no siempre hago reportajes eh, de conflictos, es más, diría yo que últimamente apenas hago reportajes de conflictos, hago reportajes eh, de, de lugares donde creo que se están produciendo acontecimientos que muchas veces pasan un poco desapercibidos en nuestras sociedades y que es importante ponerlos ahí un poco en la, en la mira de todos nosotros. no Elijo los reportajes porque creo que o bien son de actualidad o porque creo que pueden ayudar al público a pensar y a reflexionar sobre eh, grandes problemas de, de, que son a su por cualquier sociedad y elijo los reportajes en función de, de, de su importancia para nosotros también casi siempre estoy de acuerdo con mis jefes es decir, tampoco elijo un reportaje de esas cosas que me apetece hacer a mí solo a mí y nadie va a entender por qué he hecho eso no y siempre mi jefe me dirá pues bien, adelante o, o no, casi nunca me lo dicen uh -huh. Ahora nosotros somos estudiantes de periodismo, uh -huh. y, pero tenemos una visión bastante pesimista de la profesión. Y después de tu trayectoria, ¿cómo ves la, la situación del periodismo? Bueno, pesimista también la tenía yo, la visión, cuando yo hacía periodismo. ¿no? Y cuando uno acaba la carrera, eh, no todo se pone de tu parte para que hagas las cosas. ¿no? Yo creo que el periodismo, como por otra parte casi todos los oficios se basan en tres cosas fundamentalmente. Una es la preparación. Otra es la ambición, pero entendida como ganas de hacer las cosas y confianza en tu propio talento, no entendida como eh, el trepa. Y la tercera pata es la suerte. Con esas tres cosas se puede triunfar siempre en lo que quieras. Es decir, ambición, preparación y suerte combinándola a las tres te sale si combinas solo dos es difícil es decir, puede ser muy ambicioso y tener suerte, pero si no estás preparado te pillan Puede ser ambicioso y estar preparado pero si no tienes suerte seguirás siendo ese periodista estupendo que nunca tuvo su oportunidad y puedes tener la oportunidad y estar preparado pero si no tienes ese talento no vas, no, no llegas ¿Te ha afectado personalmente alguna de tus investigaciones o reportajes hasta el punto de dejarla? Hasta el punto de dejarlo, no. Creo que siempre hay que saber entender, digamos, los mensajes y creo que hay que saber entender qué vas a lograr con tu con tu historia y con tu reportaje. Creo que hay que saber retirarse a tiempo y creo que hay que saber eh, sacrificar algo que tienes que por un beneficio superior, no para ti, sino por lo que estés haciendo. ¿no? Es decir, he tenido que comerme una gran exclusiva de un español secuestrado durante dos años por las FARC porque la embajada me pidió que, que no lo diera porque iba a complicar las negociaciones, que estaban muy cerca y lo que podía ser una gran exclusiva en un momento de gran auge informativo de los secuestrados en Colombia porque la Betancur estaba todavía secuestrada, el pelotazo que podía suponer, pues un español lleva dos años un tipo de albacete y nadie le hace caso con foto, con grabación, con un stand-up en, en la casa donde secuestraron con las fotos de los secuestradores, con las grabaciones de lo que le pedían pues decidí comérmelo porque me lo pidió la embajada y lo que no puedo yo asumir es que un secuestrado vaya a haber doblado su secuestro porque ha salido la noticia en España y los secuestradores piensan que ahora pueden sacar más dinero, ¿no? Uh -huh. Por él. Bueno, esas cosas te pueden ocurrir. Pueden Pero pasar. ha sido por, por una fuerza mayor en este caso. Por un... Sí, esto, por una fuerza mayor, sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y has hecho tu reportaje soñado o tienes ambiciones en el mundo del periodismo e investigación? A mí me gustaría... Dar como exclusiva que, que ETA echa cierre cierra la persiana. Echa el cierre. Que se acaba la violencia terrorista en España. Esa es la gran noticia que a mí me gustaría dar. ¿Para qué te voy a decir que se acaba el hambre en el mundo? Uh -huh. O dar la información de que cierran todas las fábricas de armas. O... Noticia tangible. Joder. Ojalá ETA eche el cierre. Y por cercanía, además. ¿no? Por cercanía, sí. Básicamente, también. Hombre, si me dicen alguien de las FARC que echan el cierre, pues también, estupendo, es una gran exclusiva. Ah, también te puedo decir, joder, ojalá encontraras a Bin Laden. Ah, hombre, pues también molaría, pero seamos serios. ¿no? ¿Cuál es la pregunta que no te han hecho nunca? hola que te hacen demasiado. Pausa dramática <risa> mm. no es que me pilles es que creo que no la tengo si sí, son me han hecho todo tipo de preguntas y, y soy muy abierto si sí, he contestado a todo no se me ocurre qué pregunta igual que antes he, igual, igual que antes he dicho faltan las típicas preguntas de esto lo otro lo demás allá si sí creo que me han hecho todas las preguntas posibles y he contestado casi siempre. Sí. Pero en el corte deja la pausa dramática. Vale. <risa> y bueno, nos lo has comentado un poco en la conferencia que he tenido lugar antes, pero ¿por dónde se empieza una vez llegas a, a un nuevo escenario bélico? Hmm. te Buscas dónde vivir, uh -huh. es un hotel, ¿y luego qué? Un hotel, si sí hay. Sí hay. ¿No? Uh -huh. Muchas veces tiene que ser una casa que te presta alguien o una tienda que te presta alguien cuando llegas a un conflicto llegas a un lugar desolado donde no existe nada de lo que tú creas que debería existir no sales de un de un avión y te coges un taxi, te vas a un hotel hay un recepcionista esperándote, tienes un voucher con una reserva, funciona la tarjeta de crédito no, cero empieza de nuevo, no hay nada en el aeropuerto te tienes que buscar a alguien que se arriesga llegar a llevarte a la ciudad Por ejemplo, en el aeropuerto de Bardad, los ocho kilómetros que había entre el aeropuerto y el centro de Bardad le llamaban la carretera de la muerte por todos los atentados que había allí. Los americanos tuvieron que talar y podar todos los árboles que había en los ocho metros que había de cuneta a cada lado para dar más margen a, a, los, a los vigilantes que pasaban por allí a detectar si había algún tipo esperando. Y tenías que hacer el chus, así. Y cuando llegas a la ciudad, buscas un hotel, si lo hay, que te costará el triple por una habitación sin ventanas, donde pasas frío por la noche, por unas sabras si las tienen, y por unas cuantas botellas de agua con la que tienes que lavarte como los gatos por el día o por la noche porque por supuesto no hay agua corriente. Esas son las condiciones en las que se trabaja en un conflicto. Y para buscar fuentes o qué es lo que nos interesa un poco en este caso como periodistas, suponiendo que tienes, sí, suponiendo que tienes esa cierta preparación de la que hablo, es decir, que sabes más o menos a dónde vas, lo sitúas en el mapa y no hace falta que hables ruandés o afgano o, o árabe en Irak, eh, sino que chapurrées un poco de inglés, cuando llegas a ese sitio más o menos sabes eh, lo que te puedes encontrar y buscas fuentes locales. Casi siempre las fuentes en estos conflictos, en estas historias suelen ser o periodistas locales que prefieren realquilarse como fuentes o como, como conseguidores, digamos, como minders de, de los periodistas y, y cobrar un dinero que les viene muy bien o los taxistas entonces esta gente encontrar a alguien que sepa algo de inglés con el que te puedas comunicar y que te indique un poco a ver cómo se puede ir a un sitio, a otro qué historias puedes hacer y las historias las puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier día y cualquiera te puede soplar una historia de ha sido la biblioteca qué biblioteca de la biblioteca ha ardido por los cuatro costados. Hostias, eso es un pedazo de historión porque te da una imagen onírica de la terrible que es la guerra, no es una metáfora fantástica de, de lo que es una guerra o alguien me dio una idea en la guerra de Gaza de El Zoo. ¿Alguien ha ido al Zoo y qué pasa en una guerra cuando en un zoo cuando hay una guerra? Porque los animales no pueden alimentarse porque están dentro de las jaulas y si el cuidador de esos animales está en su casa en el otro lado de la ciudad donde le pilló el inicio de la guerra y no ha ido a su lugar de trabajo, ¿qué ha ocurrido con esos animales? Y cuando llegas lo que te encuentras es que la mitad del zoo ha sido bombardeado sin querer y los animales están espanzurrados y muertos y en el resto de las jaulas, el resto de los animales se han comido los unos a los otros, por ejemplo. O sea, las historias te pueden salir en cualquier lugar. Vamos a la bolsa de Bagdad, pero como hay bolsa aquí, sí hay bolsa y además está funcionando a tres días del comienzo de la guerra, pues es otra historia, ver si funciona la economía o no, o cómo, o una historia fabulosa que siempre hago porque siempre resulta es, voy a comprar una botella de whisky, este simpático señor me la va a vender, hola, ¿cuánto es? 15 dólares, 15 dólares, un poco caro, ¿eh? Y entonces vuelves 15 días después al mismo tío, o 20 días después. Una botella de whisky, ok, 70 dólares, 70, 70, claro. Porque estamos en guerra, porque no hay suministros, porque no hay camiones que traigan las cosas, porque no hay gente en la calle que lo compre, porque el tío necesita sacar dinero del mercado negro como sea. Las historias te salen con mirar. ¿Quiénes son los mayores enemigos de los periodistas? los mentirosos, los propagandistas, los diseñadores de las guerras que saben que la primera víctima de una guerra es la verdad, los que te intentan convencer de de lo buena que es su causa y la mala que es la de los de enfrente y sobre todo tus propios fantasmas, ¿no? tus propios jinetes del apocalipsis que llegan se sitúan en tu subconsciente en cuanto te duermes o en cuanto apagas la luz y, y te empiezan a lanzar preguntas de, de terribles de ¿qué coño haces ahí? ¿por qué estás haciendo sufrir a tu familia? ¿por qué no ayudaste a esa viejecita a la que habían herido? ¿por qué no le das una limosna ese crío? ¿por qué no te lo llevas y, y lo adoptas? ¿Por qué no haces algo por esta gente? cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que los periodistas somos periodistas y no somos eh, cooperantes humanitarios. Que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y que si tú te implicas demasiado, te desactivas como periodista. Que tienes que ser capaz de mantener esa fina separación que existe entre retratar un drama... E impregnarte de ese drama con la suficiente sensibilidad como para captarlo y transmitirlo o cruzar esa línea y ponerte a llorar y decidir que lo que quieres es ayudar a esa gente entonces dejas de ser periodista y te conviertes en un cooperante en un colaborador un humanitario, estupendo hay muchos y, y muy buenos y deben de existir Pero para que acudan a un sitio seguramente tú te, tras, te tienes que mantener al otro lado de la línea, informando. Para que con tus informaciones se muevan conciencias que hagan que dinero, colaboración, cooperación y gente vaya a hacer ese trabajo que tú no sabes hacer, que es el de ayuda ¿Cómo reaccionan los militares los guerrilleros de uno y otro bando cuando se acerca a ellos un periodista? Pues un poco hay de todo. Algunos te disparan Sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Algunos te disparan, eh, otros te dan un culatazo, otros te sonríen, otros ni te abren la boca. Normalmente el periodista no es amigo de los militares, porque el periodista está ahí para dar fe y certificar todo lo que hagan ellos. Y no siempre todo lo que hacen lo hacen siguiendo las reglas de enfrentamiento. Hay veces que se pasan de frenada uh -huh. y no quieren que estés ahí por si ocurre y no es suficiente llevar un chaleco que ponga televisión para que ellos te vean y mm, hombre no no es suficiente es suficiente para eh, si te disparan que tengas un digamos eh, algo que consiga amortiguar ese balazo ¿no? pero el chaleco lo único que hace es fijarte como objetivo hoy periodista pone detrás press sí. mm. en vez de hacer lo contrario es lo que Sí, vamos, el francotirador que está apuntando cuando te ve a ti, está apuntando a un, a un periodista es decir no es que diga, uy no, a este no bueno, simplemente ha dicho, un periodista y sigo buscando es decir que lleves chaleco te puede salvar la vida que en el chaleco ponga press no estoy tan seguro estoy es, es, tan, ¿es más difícil para las mujeres? ir como periodistas estos Buena lugares tan hostiles uh, vamos a ver Yo creo que en algunos lugares el ser mujer eh, complica el trabajo, pero engrandece a su vez el trabajo de, de, de esa mujer. Es decir, ser periodista en Afganistán y ser mujer es muy complicado, porque no te va a hablar ningún líder tribal o talibán si le miras a los ojos. Y hacer una entrevista a un líder talibán sin mirarle a los ojos deja bastante de información en el tintero, ¿no? Pero el hecho de que estén allí demuestra que hay tías que tienen los ovarios muy bien puestos y que cada vez más mujeres se acudan a los conflictos ayuda a varias cosas. Una, a quitar del mundo de los reporteros esa imagen de tipos duros que se dedican a entrar a las tipas en los bares, de los hoteles, de las ciudades en conflicto y todo ese rollo y ayuda a encontrar nuevas nuevos acercamientos periodísticos a, a las cosas. Es decir, las mujeres ven las cosas de otras maneras muchas veces y eso es buenísimo porque allá donde tú ves eh, una familia destrozada a lo mejor la mujer ve algo más. Yo aprendo mucho porque es decir, a lo mejor a mí me interesa ir a ver un partido de fútbol entre dos equipos en Afganistán y, y una reportera lo que hace es ir a ver el público que hay en ese mismo partido porque le interesa más o porque descubre otra cosa. Es decir, el hecho de que haya mujeres... Es decir, Y cada vez más mujeres es algo, vamos, estupendísimo y, y, y en algunos casos y en algunos sitios es de quitarse sombrero que, que acudan. ¿no? Y ya por último, eh, termina tú la frase. John Sustiaga si es... Un tipo muy normal que está harto de tanta mala leche en el mundo y que pide más cariño. Muchas gracias. A ti, a vosotros. Gracias.